del trabajo ha especializado a unos países en ganadores y otros en fracasados. América Latina en esto muy precoz ha sido, experta perdedora desde hace más de 5 siglos. De sus productos ganan más los países ricos consumiendo, mucho más de lo que América Latina gana produciendo. Son más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Wilson decía que no daban concesiones los Estados Unidos, pues un país es dominado por el capital que en él se ha invertido. El subdesarrollo del tercer mundo, victoria del capitalismo. tiene ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia nos maldijo por las riquezas de la tierra, usurpada por el capitalismo a cambio de hambre y pobreza. El desarrollo desarrolla la desigualdad de una manera tan dramática que te puede asustar. El ingreso promedio de un norteamericano es siete veces mayor que el de un latinoamericano. 60 millones de campesinos explotados venden el sudor de un día por 25 centavos. 120 millones de niños en el ojo del tornado, cada minuto muere uno de enfermedad o de hambre asesinado. Entre 280 millones de latinoamericanos hay a fines del 70, 50 millones desocupados, 100 millones son analfabetos, la mitad vive en espacios infrahumanos. Los tres mayores mercados de América Latina no igualan sumados el consumo de Francia, estando mucho más poblados. El sistema no se ha percatado La industrialización siembra desocupación El sistema vomita humanos Misiones norteamericanas esterilizan mujeres Para que no vean que esta tierra podría brindar a todos Lo que casi todos niega Son secretas las matanzas en América Latina Cada año estallan silenciosamente tres bombas de Hiroshima Los herederos de Malthus matan los medicos antes de que nazcan McNamara y el Banco Mundial avalan las matanzas los Estados Unidos no sufren problemas de sobrepoblación, pero su gobierno impulsa la planificación con Rockefeller y Ford. Justifican la desigualdad hermanándola a la sobrepoblación, para poner un dique a las masas en movimiento y rebelión. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar revolucionarios en los úteros de sus mamás. En vez de sobrar Brasil tiene 38 veces menos habitantes que Bélgica Paraguay 49 veces menos que Inglaterra Perú 32 veces menos que Japón Italia está mucho más poblada que Haití y El Salvador Sus pretextos ofenden la inteligencia, sus intenciones causan indignación La mitad de los territorios están vacíos en Brasil, Venezuela y Ecuador Tenemos todo prohibido menos cruzarnos de brazos La pobreza no es un oscuro designio ni está escrita en los astros al identificarse con tranquilidad y orden la derecha razón tendría, al ser el orden la cotidiana humillación de las mayorías, tranquilidad que la hambre ambienta en junto a la injusticia, perpetuar el orden actual es perpetuar la peor de las tiranías. La historia es un profeta con la mirada vuelta atrás, por lo que fue contra ello anunciando lo que será. Es obvio que el sistema habla un lenguaje surrealista, proponiendo evitar nacimientos en tierra vacía, diciendo que falta capital donde abunda pero se desperdicia, llamando ayuda al drenaje que hacen los inversionistas, convocando reformas agrarias con los altifundistas, pidiendo justicia social a Decretando que no hay lucha de clases aunque estas existan Llamando a la opresión estilo occidental de vida